Mari Mari mai Mari Mari Pubuenuy, Ventren de Wen. Comunicación rebelde. Información del Puel Mapu Gulumapu. Escúchanos por FM Alas89.1 Radio Comunitaria. Ventren de Wen. Lunes de 19.30 a 21 horas www.fmalas.org.ar El Bolsón o el Mapu Mai mai pu bueno y Anay, hincheban esa misañan copin gain Tañilof pulofon resistencia del departamento de Cusamen Kurramapu los wecham Eh Tañilonco wechafe Facundo Jones Wala pingain preso político mapuche en el CCP de Temuco Buenas tardes a todas y a todos Bienvenido bien. verano Mai bien. mai mai mai koimun con kupakimelu tain kimun eh, bienvenidos a todos los que nos quieran escuchar y empezar a conocer un poco más de nosotros, aunque hoy es nuestro programa número 21. Mm, Epu Mariquiñez. <ríe> Epu Mariquiñé. Y este, bueno, Incheta Graciela, Pérez Painelaf, Pingén y Nilovta Nahuelpan, eh, allá cerca de Esquel. Y bueno. Feula eh, Mongenta Pilmaiken Paraje. Ahora actualmente vivo acá por Golondrinas y así que estamos compartiendo este Fenternewen y con, con alegría. Así que bueno, saludamos a todos los que los que nos escuchan. Es nuestro último Fenternewen de este ciclo. Ajá. Que lo terminamos en eh, Walung, Ajá. en verano. Sí, en este solsticio que ¿Qué? celebramos uh -huh. estos días, así que eh, contentos también por eso. Sí. Que empieza un poco el calor, aunque hoy no se nota mucho. Sí, está un poco <risas> lluvioso, nublado, de campera, de pañuelo al cuello para no resfriarnos, pero es así: el clima, la época, el tiempo, el, los cambios climáticos se han ido dando de esa manera, así que somos responsables de esto. Uh -huh. eh, bueno, vamos a compartir eh, Estamos las dos solitas por ahora eh, La Mien Claudina no pudo llegarse Por distintas razones personales Y Tañi Lamien Auca eh, Viene en camino <risa> Bueno, entonces que... Memoria para la ñaña Claudina Que esté teniendo Fuerzas en lo que esté haciendo Y que, bueno, disfrutando ¿no? Con su uh -huh. familia y eso Feley, lo importante es estar eh, con la familia y tranquilo y compartir en armonía. Uh -huh. Con quien uno esté. <coughs> claro. <risa> <risa> Vamos a recordar los números para poder comunicarse. Feley, la mien. 2944-802315. Eh, a través de www.fmalas.org.arq nos pueden escuchar allí en el Gulumapu. Nuestra gente en, a través de Radio Curruf, a través de Radio La Molotov en Jujuy, a través de Radio Fogón, aquí en El Hoyo, en el hoyo bien cerquita. Así que agradecidas de ya este espacio que nos ha brindado FM Alas, el colectivo alado que, que nos ha abierto las puertas, ya se, es el segundo ciclo que, que compartimos aquí de Fronterne Güem, eh, donde hemos ido creciendo, donde hemos ido aprendiendo, donde hemos ido transitando con, eh, transitando con a distintos eh, tiempos, ¿no? porque han sucedido muchas cosas en estos dos años de frente a Nehuen, uh -huh. eh, buenas y malas. Eh, pero lo importante es que seguimos eh, compartiendo con nuestra gente, estando a disposición los micrófonos de, de nuestro programa para lo que nuestra gente necesite, para difundir la información, para que se pueda, podamos llegar eh, a los hogares eh, que nos escuchan esta tarde, eh, tratando de hacer un aporte. Y también eh, tratando de, de que también se comuniquen con nosotras y, claro. y, y nos comenten lo que están haciendo. Ajá. Así que bueno, aquí en Fentren Nehuen, <coughs> Fentren Mu Lei, o sea, ha habido muchas noticias, eh, uh -huh. Kumé Sungu, Kawéya Sungú, buenas noticias y no tan buenas, pero también es bueno desde el lado que se lo mire, porque aún las malas siempre nos han enseñado ...a poder seguir adelante y también este, como reivindicando la lucha de nuestro pueblo... ...que ya tantos años tiene, ¿no? Este, si pensamos en los cuifí, cuifí, queche ...bueno, podemos hablar de 10.000 años atrás, 12.000 años atrás... ...y entonces en eso también uno se anima de que desde este pequeño lugar... ...podemos hacer nuestro aporte, nuestro reconocimiento... Y, y bueno y así seguir con Fentre <risa> eh, Newen para para seguir eso no aprendiendo y dando a conocer de sobre nuestro kimún Fela <risa> y eh, Lamien vamos a hablar un poquito del, de los avances que tenemos para hoy. Hay un comunicado que ha salido eh, hace un rato no, no más eh, del Love La Kenwin Kulmapu ...es un comunicado bastante interesante... ...sobre algo que está sucediendo con las costas de, del lago eh, Mascardi... ...conocido como el lago Mascardi... Tenemos, eh, habla, ...tenemos que hablar inevitablemente de lo que está sucediendo... ...con la mega minería en el Pueblo Mapu... Eh, ...por la zona de Mendoza... Uh -huh. ...con la reforma de la ley 7722... Eh, ...también de la grave y contundente represión que hubo eh, por estos días... Después tenemos, eh, hay algunas convocatorias para esta uh -huh. semana. Eh, que, vamos, Chubut, que sí. también está en alerta por todo esto de los cambios en las leyes. Y bueno, los, nuestros funcionarios, los legisladores políticos que están ahí a punto de, de ir hacia, hacia el extractivismo, de ir hacia donde no quiere la gente y a donde ya claramente se manifestó desde el año 2003 de decir no a la megaminería en Chubut así es, entonces habrían algunas convocatorias para la ciudad de Esquel también eh, <ríe> los workeres del amor están por todos lados son inevitables eh, sería bueno, para Esquel el 26 eh, habría una convocatoria para una marcha hay una convocatoria para una actividad aquí en Pueblo. Eh, para el 25. Después también queríamos comentarle un poquito eh, sobre, haciendo un poco de memoria en la historia de, del pueblo Nación Mapuche, de ambos lados de la cordillera, esto allí en, en Gulumapu, eh, sobre hoy, 23 de diciembre. Claro, eh, De 1589 uh -huh, De Ngulumapu, pero que en realidad es de nuestro pueblo uh -huh. Que antes, antes, antes, antes, como en esos años de 1500 y algo Donde todavía no existían eh, los estados ni chilenos ni argentinos Éramos un solo pueblo y bueno, es de esa época que vamos a hablar y también después queríamos hablar un poquito más eh, sobre el agua en Ulfe, y también eh, si bien esto va a suceder el próximo año eh, occidental allí en el Gulumapu alrededor del 3 de enero hay una gran convocatoria para el, el aniversario del asesinato del huelchafe Matías Catrileo que eso también es, es bastante fuerte, es una fecha fuerte que se da allí en, en Gulumapu y que, y que el, eh, el pueblo mapuche y los compañeros en lucha y la gente consciente tiene muy presente. Uh -huh. Así que eso sería más o menos el redondeo de lo que estaríamos compartiendo esta tarde. Esta tarde que viene con unos mates eh, amargos, bien ricos, cálidos, ya que bueno. llegamos con un poco de frío. Claro. Uh -huh. Y bueno, y que también en... Eh, en relación a estas noticias, también bueno, vamos a hacer un pequeño cierre de este espacio de Fenchon para volver a encontrarnos en, en el siguiente periodo, por decir Leila, de alguna manera. Ahora vamos a, a compartir un tema eh, musical que se llama Que eh, Arda y es de una cúmpaga que se llama Susana Cofre de allí del Gulumapú. Solo milicos disparando metralletas Lo normal es que repriman cada cosa que tú piensas Lo normal es que los pacos no te ayuden ni protejan Lo normal es que a los ricos le aseguren sus riquezas Lo normal es que mujeres sientan miedo en cada esquina Lo normal es que nos maten sin que el femicida Lo normal es que te enfermes, que te atiendan sin ganas Lo normal es que te mueras esperando en una cama te eduquen como un tonto sin sueños lo normal es que los profes casi no tengan sueldo lo normal es que los viejos no puedan seguir viviendo, lo normal es que se endeuden solo para seguir comiendo, lo normal es que partidos no sepan que representan lo normal es que políticos se adueñen de la fiesta. lo normal es presidente ofreciendo migajas, lo normal es que masacre a su pueblo, cual pirata Capitalismo, todo lo que hay. Lleven agua, lo normal es que los ricos vendan nuestro mañana, lo normal es que no importe lo que el pueblo está sintiendo, lo normal es que no alegues y trabajes sonriendo. Lo normal es que mapuches sufran represión de estado, sin respeto por sus rucas, que mueran desangrado. Lo normal es que te aplasten lo normal es que no vivas, lo normal es que perdamos, lo normal es que te rindan. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, dat kan, dat je tu capitalismo, todo lo que hace mal, que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad, la heteronormal lo sin reforma, el sistema patriarcal, que arda, que arda, que arda. Que hace mal, mal, mal, mal, mal Mapu es el lugar donde habita nuestra espiritualidad Y es donde nuestros pichiqueche crecerán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 vamos aquí en Frentern Nehuen acompañadas por Mahun <risa> Sí, eh, Frentern Mahun <risa> eh, bueno y vamos a compartir entonces el mensaje de el Love Winkul Mapu eh, que es del día de hoy los defensores del realmul afken lago Mascardi comunicamos debido al abandono de la costa del lago por parte de la comisión de fomento y parque nacional quienes hace casi dos meses hicieron retiro de la infraestructura del lugar como baños públicos y la recolección de residuos, dejando el lugar en pésimas condiciones y aspectos. Es por eso que hemos tomado la decisión de hacernos cargo de la limpieza y cuidado del lugar, ya que hemos visto con mucha tristeza cómo la sociedad ha dejado su basura desparramada. Por lo expuesto es que hacemos público... Nuestro control territorial sobre la costa del lago, dando fin a las intervenciones de instituciones del Estado, policía, comisión de fomento, etc. Los que solo han demostrado sus intenciones de enriquecerse con nuestro espacio y no cuidarlo como lo dicen. De esta manera continuamos con nuestra digna y valiosa lucha que nuestro huichafe Rafael Nahuel Yem nos dejó haciendo respetar y cuidar la biodiversidad que habita esta tierra. Asimismo queremos dejar en claro que el acceso al lago continuará siendo libre, ya que nuestra intención nunca fue lucrar y enriquecernos con nuestros espacios nat con nuestros espacios naturales, sino todo lo contrario. Por último, convocamos a los medios de comunicación hoy, bueno, esto ya fue, ¿no? a las 15:30 horas al muelle del lago para captar la situación crítica del afken Así que bueno, esta es una, eh, una actividad muy importante donde nuestros Lamien de Aiderlof siguen como aumentando su control territorial, digamos, Pero... y también tan importante, ya que pasa bastante de haber dejado mucha basura en alrededor del lago sin respetar, ¿no? Entonces es una una acción que apoyamos y uh -huh. difundimos y, y, estimulamos. y estimulamos seguramente que sí porque la gente a veces viene a pasear y, y le gusta mucho eh, recorrer la zona de la comarca, los bosques, los ríos, los lagos y eh, a veces también se olvida de llevar su basura, de juntar sus papeles eh, son hábitos en realidad que uh -huh. creo que de, deben da, nacer desde de cada familia cuando los niños son pequeños, enseñarle a, a estos buenos hábitos de cuidar el medio ambiente, de cuidar la, el agua, la tierra, así que eh, un abrazo grande para la gente allí de, de Loflas en Huiculmapu, que una vez más está demostrando eh, cómo, cómo se puede eh, trabajar eh, con, con la naturaleza sin, sin, sin dañarla y sin... Eh, eh, ...permitir que se siga eh, contaminando. Claro, perjudicando ya que, bueno, hay, en, es una realidad en todo el mundo el tema de la basura. Hay cosas sencillas como, por ejemplo, separar entre lo que es orgánico e inorgánico... Okay. ...que es algo bien sencillo y simple, o sea, todo lo que es restos de comida por un lado... ...y todo lo que es plásticos y cartones y vidrios por el otro. Y a la vez en eso también algo bien sencillo que es compactar la basura... Y que bueno, es algo tan Tan este Que ya se normalizó Que se tire cualquier cosa Por ejemplo, uh -huh. no sé, en los colectivos Por ejemplo, cuando se viaja a larga distancia Y te ponen la mochila abajo eh, Los papelitos Vuelan para cualquier lado sí. Y decís, qué pena, porque realmente No, no se toma conciencia de, de lo que se está Perjudicando Y toda esa basura, ¿dónde va a parar? a los ríos, al lago, a, bueno, llega al mar, de hecho ya hay temas eh, muy específicos en relación a los, a los peces, a las ballenas y a todo eso, así que bueno. Así es, eh, de, después también lo que se puede hacer, que algo que es muy sencillo es agarrar una botella de estas de plástico, de de distintos jugos o, o bebidas gaseosas uh -huh. y poner todo lo que uno va sacando, el, se, los papeles de, de golosinas, de fideos, todo, la, todo el, el nylon, todo lo que se pueda ahí adentro para también eh, achicar el volumen de basura claro. que, que generamos y que luego tiramos y que luego se llevan los basureros y que va a terminar eh, siendo quemado en algún lugar. Uh -huh. Eso también. Por otra parte también el Love Flask en eh, Mapu ha sacado... <coughs> disculpen, eh, una rifa que se va a realizar el 31 de diciembre, eh, que vale 200 pesos y que se va a sortear un cordero como primer premio, segundo premio una bolsa de harina y dos kilos de chorizos y tercer premio una bolsa de papas y dos pollos. Esto será el 31, allí en el LOF, así que él, él y las, los que quieran colaborar pueden hacerlo, comunicándose con nosotras, que aún nos quedan algunos numeritos a la venta. Eh, agradecemos desde ya. Eh, hoy se, se estaría realizando también el sorteo, eh, allí supongo que... Esto es, iba a ser por lotería, eh, en el Lo Finalef, que también había alargado una rifa que estuvimos promocionando eh, el lunes pasado a través de nuestro programa. Así que para seguir sumando y pudiendo colaborar desde nuestro lugar, agradecemos a todas y a todos, los que ya nos han comprado y los que nos, nos van a, a comprar. comprar. <risas> claro. Así es, también Bueno, nos toca hablar y compartir información sobre un tema bastante preocupante, que viene ya, es una lucha que viene en distintos puntos del Gualmapu y del Gulumapu también, y del mundo, eh, que viene avanzando hace mucho tiempo y que es totalmente perjudicial para cualquier territorio donde habiten humanos, que es eh, la mega minería uh -huh. en sus diversas formas. Bueno, formas humanos de y todos los otros seres, ¿no? Uh -huh. Porque los animales también se ven Dale. perjudicados cuando se contamina el agua, las plantas. Bueno, los alimentos, todo. El aire, todo. Uh -huh. Es así. Así que han sucedido bastante, varias situaciones durante esta semana. Eh, se ha hablado bastante de la, de la reforma de la ley 7722, allí en la provincia de Mendoza. Uh -huh. Que también ahí uh -huh. hubo algunas acciones del Estado en relación a la... ...a la... Eh, ¿cómo es cuando se sofocan lo, las rebeliones populares? Ha habido represión... Represión... Y eh, bueno, hubo gente que estuvo presa, que todavía sigue presa... ...y bueno, está complicada la situación... ...porque no solo ahí en Mendoza, sino que bueno, también toda esta ale alerta... ...acá en Chubut y en todas las provincias, en Jujuy, en Río Negro, en todos los lugares... Donde ya se han realizado cateos mineros y donde es muy importante eh, la manifestación de las personas, de la población, para que puedan decir no a la megaminería. Y por motivos sobrados, ¿no? De Excelente. que se sabe por qué no. Y en ese sentido ha sido importante la manifestación de algunos políticos, como por ejemplo el intendente de Trevelin o el intendente de Esquel, donde eh, están pidiendo que se respete la voluntad del pueblo. Así es, eh, desde, desde Mendoza eh, hay un comunicado que salió, estamos con noticias frescas, eh, hace un ratito a las 19 horas, uh -huh. eh, desde la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria Redaza, que dice, comunicamos que nuestra colega y compañera Julieta Lavallelo, abogada de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza e integrante de esta red de colegas, Florencia Alderesi y Sebastián Garraja, acaban de recuperar su libertad, permanecen privados de la libertad en la Comisaría Tercera de Mendoza, las siguientes personas, Romano José, Calle Daniela Barroso Emanuel, Martínez Emanuel, Galia Franco, Molina Mauricio, Martínez Marcelo, Wilfredo Moyano Marciel Mancifiesta Andrés, exigimos su libertad inmediata y hacemos responsables al señor gobernador de la provincia de Mendoza por cualquier violación al derecho de la integridad personal que pudiesen sufrir las personas detenidas. Este comunicado ha salido alrededor de las 19 horas, hoy 23 de diciembre del 2019, desde la ciudad de Neuquén, de, desde la ciudad de Mendoza. Uh -huh. Y acá también que está para compartir una declaración de la PDH eh, de Esquel, donde hay una declaración muy importante en relación a la megaminería en Mendoza y Chubut, que son las que están ahora más candentes. Uh -huh. Pero ya repetimos que también Río Negro, eh, Jujuy, más en el norte y en otras Santa. provincias donde ya, donde ya hay megaminería. ¿no? Y bueno, en San Juan, uh -huh. que no, uno, cinco ríos contaminados. Entonces está grave la situación y la Asamblea eh, Permanente por los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la intención de diversos actores políticos y económicos, tanto del, del ámbito nacional como provincial, de avanzar en el desarrollo del emprendimiento vinculados a la mega minería en las provincias de Chubut y de, y de Mendoza contraviniendo normas locales sancionadas por ambas legislaturas y provinciales. Acá también lo grave es que el gobierno nacional se ha manifestado ¿no? a favor o decir cosas que no son verdad, como que ya se desarrolla la minería en el, en el norte de, de Chubut, en la meseta. Entonces, el derecho a un ambiente sano, el cuidado de los bienes comunes, en particular del agua evitando su contaminación, es uno de los ejes prioritarios para la población de estas provincias y de toda la sociedad argentina, tal como sostuvo el relator de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente en ocasión de la presentación ante este organismo de los principios marco efectuado en, en 2018. Eh, bueno, acá en este sentido también es importante decir que los ríos Acá en Chubut ya están contaminados justamente por la basura Que hablábamos en el, en, en el bloque anterior Y también, eh, bueno, por el tema de cloacas sí. Que no hay cloacas en los pueblos Entonces, ¿qué, ¿a dónde va todo? A los ríos, a los arroyos Directamente a la tierra y así se va contaminando Entonces río abajo se va tomando agua contaminada uh -huh. Entonces está Bien, bien complicada la situación. Entonces, desde la APDH reclamamos a las agencias gubernamentales de las provincias de Mendoza y de Chubut el, respecto, el respeto irrestricto de la legislación vigente, es decir, la prohibición de las prácticas extractivistas contaminantes previstas en las ya mencionadas leyes 7722 y 5001, así como el rechazo a toda iniciativa que ponga en peligro la salud integral Y la vida de la población, considerando que la reforma votada en la legislatura mendocina violenta las normas invocadas y la voluntad de las organizaciones sociales movilizadas en defensa de sus derechos. Solicitamos en este sentido la urgente intervención del gobierno nacional a fin de evitar la violación de las normas locales e internacionales que tutelan esta materia. Así que bueno, en movimiento, digamos. De ley. Bueno, para esto, para seguir eh, con la voz del pueblo, que no es no, que no a la mega minería, que no pasarán, para ello tenemos eh, varias convocatorias para estos días. Hay una que es para el 25 de diciembre, que dice por un diciembre sin proyecto Navidad. Este 25 de diciembre a las 19 horas hay una convocatoria allí, aquí cerquita, en Lago Pueblo. Eh, donde van a ver micrófono abierto, música, proyecciones, eh, lanzamiento, de, dice, de la, lanzamiento de la campaña, la expulsión de Pan American Silver, dice, venía a compartir el final de la pesadilla juntos a la asamblea comarcal, el saqueo. Contra el, perdón, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y dejarle tu regalito a Arsione y compañía. Arsione es el Ajá. gobernador de allí de Chubut. Así que este 25 de mmm, diciembre a las 19 horas aquí en la Plaza del Lago Pueblo. Uh -huh. Después hay decimos, otra. El agua y la vida valen más que el oro. Huehuaín, o sea que siga la lucha. Cotamongen inkaya el fin tati. El agua es la vida, tenemos que defenderla. Feleilamien. Feleilamien. Para eso también hay otra convocatoria que es el 26 de diciembre, allí en la ciudad de Esquel, eh, va a ser una marcha bastante importante también se va a dar a las 19 horas eh, y la, la, la consigna es marchamos como los ríos Ajá. que es muy bueno y que allí la gente está muy movilizada, la población de Esquel está alerta siempre claro. ante el avance megaminero eh, en este caso cuenta con el apoyo, entre comillas, eh, del, de, del intendente de turno que le dijo a Arcioni que respete la decisión del pueblo de Esquel, que dijo no a la mega minería, vamos a ver qué es lo que sucede, el tiempo nos dirá qué es lo que pasa, porque con estos señores de turno, gobernantes de turno, eh, no podemos eh, confiar nada. Claro, y bueno, el tema es que el día entonces 26 es la convocatoria para la marcha, uh -huh y también a estar alerta porque el día 27 sigue la sigue la sesión legislativa digamos y el viernes 27 también va a estar eh, repito lo de la radio abierta en la plaza del lago pueblo para seguir la sesión eh, en vivo digamos uh -huh. de la legislatura así que mm, la, la consigna es que no que nuestro pueblo no se quede dormido Bien. Y bueno, en Mapuzungún decimos trepén es o sea que está, sigamos despierto y que, bueno, es una consigna que seguimos desde bastante tiempo porque ya el Honco Facundo estaba eh, proponiendo esto, ¿no? a nuestros Lamgén cuando fue lo de la recuperación territorial uh -huh. y, y ya es una consigna que venimos trabajando trepén es suaymún, pulamgén sigamos despiertos porque O sea, es sumamente necesario esto. Así es. También están convocando para ese día 27 de diciembre, eh, sesión legislativa de la vergüenza, todos a la legislatura allí en la ciudad de Rawson, que es la capital de Chubut, a partir de las 8 horas, eh, no a la mina. ...por el agua, la vida y el trabajo verdaderamente sustentable. Uh -huh. Así que todas aquellas que quieran eh, acercarse a las distintas actividades... Eh, ...entre todos tenemos que ser conscientes y tenemos que sumar nuestro granito... ...granito o gotita de agua desde, desde nuestro lugar. Y desde en los distintos, distintos ámbitos, porque bueno, así como las personas sueltas... ...o las de las comunidades uh -huh. o la de los gremios también, que hay un mensaje hacia ATE de Esquel y de la zona noroeste solicitando al gremio Ate eh, el aval sindical eh, para paro laboral y ambiental el día 27 del 12 uh -huh. en defensa de nuestro territorio con la megaminería contaminante y saqueadora en defensa de la ley eh, 5001, 5001 en defensa de nuestro derecho a la salud, a la vida digna y a vivir en paz Sí, a veces uno está aquí en Río Negro y, y cree que bueno, lo que está sucediendo es en otra provincia y que le corresponde a la gente eh, de Chubut eh, estar velando eh, para que los avances megamineros no, eh, no tengan fruto, pero yo creo que eh, aquí también van a llegar cosas malas, eh, vienen vientos turbios uh -huh. también, así que tenemos que estar en alerta, solidarizarnos y, y pensar que el agua vale más. Bueno, y en esa de, de los pedidos y las convocatorias y las manifestaciones también hay una del Partido Justicialista sí. que ratifica el no a la megaminería. Dice, la, las y los afiliados al Partido Justicialista de Esquel reunidos en asamblea expresamos nuestra total oposición al desarrollo de la megaminería en la provincia y etcétera, etcétera. Y bueno, también está bueno porque desde los distintos ámbitos hay que presionar para que esto este, siga sucediendo, ¿no? La defensa por nuestro buen well mapa. Fela y la miel. Bueno, vamos a, a tomar un respiro, calentar el agua para seguir mateando en esta tarde lluviosa y vamos a compartir un tema de Violeta Parra que es bastante viejo, si se quiere por así decirlo, pero es tan actual que realmente parece que lo cantó ayer.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 Miren el hervidero de vigilante para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos.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 El Coton Gaming, Centro en Neuen, Comunicación Rebelde por FM Alas 89.1. enfrenten de buen la radio está muy concurrida ha llegado a uca que está preparando mate está relajada es el último programa y ahí anda bueno por lo menos llegó sonriente un poco mojada pero llegó así que aquí estamos con Tañi mién a uca mari mari mari mari fulamién mari mari mari mari mari mari compu bueno y anai pincheta uca mi yo nianco Y bueno, aquí sí, me trajo el agua, en realidad. Me trajo nadando por la avería. Me trajo nadando, sí. Recién venía ya. observando el Filtriquitrón, hermoso. Ya estás practicando para marchar como un río, mojado con sí. el agua. Algo así, algo así. <risa> Pero sí cae bastante agüita y se puso bastante fresco, así que a sacar de nuevo las ropitas de abrigo. Sí, estamos todas y todos abrigados con camperas de abrigo, todo ya. Y mañana también anuncian lluvia Sí, estaba pronosticado eso, ¿no? Y bueno, yo debatiendo, conversando con la gente, eh, llegamos a un acuerdo, ¿no? De los pronósticos en, en que le dan tan exacto, ¿no? A la hora, a la hora que comienza la lluvia, a la hora que corta, el día, el sol, la temperatura. Y no es más que casualidad, pienso yo, que... Que bueno, haciendo un pantallazo, esto de las chentras también tiene un algo que ver, ¿no? Y sí. Y todo el cambio climático de lo que se está produciendo, ¿no? De los grandes. Justamente ayer hablábamos con compañeros de trabajo que el día estaba hermoso y de pronto el pronóstico de lluvia llegó, no parece que va a llover. Mandarán los chentra y eso, que ni sé cómo se dice. Sí. <risa> es que amanece, <risa> amanece re bonito, súper despejado, el sol hermoso y al rato, chao. Mm. Se suponía que ayer, antes de ayer, llegaban a ser 24, 26 grados, nada, nubes, lluvia, viento. Por un lado también hay mucha sequía, así que viene bien, pero eh, como que todas estamos esperando un calorcito. Y comenzó Me el verano. Así que es lo que estoy el esperando galón. el verano. Que no se olvide que, de venir. Feliz Lamien, así que bueno, aquí estamos en el último programa, ¿no? Uh -huh. Así que contentos, mucha gente saludando también, ahí atentos al, al, al último encuentro de, de aquí del programa y también, bueno, viendo en, seguir reproduciendo los programas anteriores uh -huh. en, en las radios, no sé si ya lo han comentado. Sí. No. Eh, sí, comentamos que está retransmitiendo Radio Curruf, Radio La Molotop y Radio Fogón. Feliz Y bueno, eh, ya quedó eh, pactado el horario de la Molotov, sería los viernes de 10 a 12. Y eh, hoy, o sea, el próximo viernes van a retransmitir el programa de hoy. Y después van a empezar a retransmitir los, eh, los viejitos, los, anteriores. Eh, los wifi. <risa> <risa> los wifi programa. Los wifi programa, feliz eh, Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo eh, que hoy 23 de diciembre... En un día como hoy, un 23 de diciembre, pero de 1598, las tropas liberadas por Pelantraru derrotan al ejército español. Eh, entonces, un día como hoy, en 1598, en el contexto de la guerra de Arauco, el pueblo mapuche derrotaba categóricamente a las fuerzas españolas, comandadas por el gobernador de Chile, Martín García Oñes de Loyola, durante la batalla de la Curalaba, en esta batalla también conocida como el desastre de Curalaba, las huestes mapuches al mando de los líderes Pelantraru, Huayquimilla y Anganamón, aniquilaron por completo a la columna española, acabando con la vida del gobernador chileno. La gesta se inscribe así en la historia como una de las principales acciones bélicas de la guerra de Arauco, A tal punto que le dio paso al masivo abandono de ciudades y fuertes hispanos en el sur de la región chilena Así que bueno, es un, un día muy importante y como decíamos también es, eh, Sí, pasó en el Nulumapu, pero era parte de nuestro pueblo que iba y venía de uno y otro lado de la cordillera Ya que en esa época no teníamos eh, fronteras, fronteras. Sí, Y no estaban los estados armados No estaban... Eh, ...estaban los pueblos habitando los territorios en estados... Uh -huh. ...que ojalá siguiera todo así... <risa> ...es, es un, bueno, el sueño... ...y acá tenemos igual... Este, ...justo vamos a hacer una actividad con una, con una Lamien... Eh, ...de allá del Cerro Radal... ...donde ahí cerca hay varios, eh, varias pruebas... ...de que nuestros Lamien anduvieron por acá que iban y venían de uno y otro lado de la cordillera a través de las piedras pintadas que hay en varios lugares que ya en otro momento también los comentamos, eh, básicamente para reconocer eso porque es una prueba más que, más que evidente que andaban de acá para allá y también porque bueno dejaron su mensaje en esas piedras. Fue tarde, Hablando de Quifi, eh, también queríamos eh, compartir algo aquí con, con los cumpa los Wenui, los Culamiem, eh, que también eh, habla de bastante tiempo atrás, como es la bandera Wenulfe, que es la bandera, para el que no la conoce o la que no lo conoce, es la bandera azul con la estrella blanca, es la bandera de la resistencia y de la lucha, la histórica Wenulfe, mm -hmm el lucero la verdadera bandera del pueblo mapuche ¿Sabía, sabías que los primeros eh, registros de esta bandera datan de la campaña de las campañas militares del ejército mapuche en los tiempos del eftraru según cronistas españoles el ejército mapuche siempre llevaba delante de sí un paño azul atado a un eh, coligüe y en su centro una estrella de ocho puntas Y este emblema era cuidado especialmente con, con especial devoción por los huichafes. Esta bandera tiene un profundo significado espiritual, pero también político, espiritual, porque es sabido que en la cosmovisión mapuche, el Che, la persona viene del azul, del cosmo. La tierra es parte de él también. Siempre el mapuche... Siempre el Mapuche ha mirado el cosmo, el Güenu, bueno, el Güenu bueno Mapu, para entender la vida. La estrella, el Ulfe en sí, es una conjunción entre la Mapu y el Güenu bueno Mapu, una creación a partir de la flor del folle, el canelo y el lucero, que es un, un astro muy importante en la vida del Mapuche. Indicando, indicador del clima, el sentido de orientación, es la forma y el significado de esta bandera. Ya con el inicio de las hostilidades y posterior guerra de la ocupación realizado por los estados chilenos y argentinos, estos se empeñaron en borrar por completo el símbolo mapuche, no solo del territorio, sino de la memoria de nuestra gente, y por eso muchos años se sostuvo la falsa creencia de que la nación mapuche ni siquiera tenía bandera como una forma de negar nuestro pueblo, carácter, nuestro carácter político de nación. Lamentablemente alguna gente en, en un comportamiento mañoso ha querido pasar por encima de la historia de nuestro pueblo y de la mano de la invasión y de la versión guinca, de que, no, de que no teníamos bandera, crear nuevos símbolos e imponerlos, e imponerlos con lo que venía de quienes eh, quieren banalizar nuestra lucha. Aquí, aquí está nuestra bandera, nuestra bandera verdadera, una herencia de nuestros antiguos que hoy de la mano... ...de las más dignas y consecuentes expresiones mapuche... ...viene a ocupar el lugar que le corresponde. La buen ulfe. Uh -huh. Hermoso, mientras leías eh, estaba recordando esta relación, ¿no? Como, como ser mapuche, como el espíritu que uno lleva como mapuche, ¿no? Eh, recordaba eh, uh -huh. también estos días que se cumplieron un año de la condena... ...al lonco Facundo Joan me recuerdo una mañana eh, bien tempranito nos levantábamos porque íbamos a hacer eh, ceremonia y allí en el hogar de Valdivia, en Weliwén, eh, vimos el Wenolf así como el primer pantallazo desde esas ventanales que tiene y, y como uno siempre pidiéndole el Nehuel, ¿no? Porque creo entre esos días iban a dar el, el, el, el veredicto, el fallo del, del juicio, así que esa relación no que que uno va encontrando con, con lo que nombrabas recién, ¿no?, el buen ulfe. Aquellas mañanas, aquellas madrugadas allí en los Lofen, bueno, Pulofen Resistencia también, ¿no? Eh, uno escucha hablar y se va recordando aquellos, aquellos momentos tan importantes para el Mapuche y para las, las comunidades. Sí, sobre todo nos tiene que llamar a la reflexión, a descolonizarnos mm. y, a, y a tratar de comprender y recordar la historia del pueblo nación Mapuche. La buenulfe es la bandera que nos representa. Sí, yo a veces pienso, eh, como es un, una opinión más personal, no, eh, este, siempre tuve rechazo a la bandera argentina. Sí, decir, así como sincera y desde pequeña, no, antes de comenzar el camino como de reconstrucción como Mapuche, eh, siempre tuve rechazo. Eh, esas cosas que nos impusieron, o, o empezaba, tenía 12 años, empezaba a replantear el himno nacional argentino y era como no, no, no, no me entraba o sea, no, era, lo repelía eh, repelía eh, mi, mi ser repelaba <risa> repelaba <risa> también o lo repelaba claro y, así que eso, ¿no? Hmm. Eh, bueno, sí. sí, a veces uno ha pasado situaciones diferentes yo era maestra porque me recibí maestra muy joven <risa> a los 17 años cuando todavía estaba ese plan y también era todo un tema pero yo no quería cantar el himno de hecho nunca lo canté Y es un tema porque, bueno, llamaron a mis padres, después te hacen todo un lío, pero sin también ni siquiera saber eh, entender o escuchar que, cuál es la razón, ¿no? Eh, pero bueno, agradecemos igual que esos espacios nos han hecho replantear justamente nuestra identidad, nuestra construcción, nuestra reconstrucción, nuestro volver a recordar quiénes somos. Pele. Pele. Yo lo que hago es decirle a mis dos, a mis dos hijos eh, que ellos no tienen que cantar el himno porque son mapuche, pero sí eh, quedarse en silencio y, y respetar que si los argentinos quieren cantar el himno o izar sus banderas está bien también. Pero uno tiene que ser respetuoso con el, con, con, con el otro, con la creencia del otro, como el otro debe ser respetuoso con nosotros también creo que ahí es como la convivencia, ¿no? Nosotros mapuches, ellos argentinos, ellos respetan su, nosotros respetamos su bandera, nosotros respetamos, ellos respeten la nuestra. Y sí, porque estamos es coexistiendo y sí, todavía no, no, no. en algún sentido estamos en, en el mismo espacio y si no sé, tenemos que salir del país o eso, respondemos como, como argentinos, todavía. Feliz, feliz. Felipe. Yo traje algo para compartirles. Uh -huh. eh, que me quedó del, del lunes anterior, eh, sería algo así como un EPU. Eh, dice, cuentan los abuelos que existían unos hermosos seres, a los que llamaban Cocopeli, que viajaban de pueblo en pueblo, llevando semillas fértiles y hacían huertas e intercambiaban kimun, sabiduría, y rakezuan, conocimiento de las semillas. Hacían fiestas y olaban con los hermanos que iban conociendo en el camino, y le contaban historias de otros lugares por donde habían recorrido, compartiendo sueños y buena onda por donde caminaban. Así lograban Fentren, abundancia, ya que hacían Trafkintu, intercambio, de lo que ofrendían y de las semillas que no se perdían. Así, no se, así se multiplicaban y quedaban el legado para nuestros nietos. El ley. Así que estos seres creo que todavía siguen apareciendo de vez en cuando cuando llega la semilla que, que a veces necesitamos, ¿no? Esta cuestión de la relación también que siempre conversábamos con, con la tierra, con las huertas y, y después comer el fruto que uno ha, ha sembrado. Así que era pequeño pero era como un detallito así que quería compartir. Ahora ya estamos en, tiempo, en el tiempo de algunas cosechas. Ajá. Estamos sí, acercando. un poquito más, pero ya. Uh -huh. De las frutas, algunas frutas ya podemos uh -huh. estar consumiendo, algunas verduras. Después ya nos quedan las frutas para almacenar. <risa> Se viene el tiempo también de los dulces, las conservas, ese tiempo lindo también. Así es. Eh, ¿Recordamos los números de teléfono para ver si alguien le manda un Nehuén para el último programa? Ah, podríamos, sí. Bueno, 2944 802315, eh, es la vía de comunicación más directa y más económica en estos tiempos. Eh, está llevándose adelante también el juicio al AMIEN Daniel Cañío, allí eh, es un comunero mapuche del Gulumapu, militante y wechafe de la CAM, coordinador Arauco Malieco, donde estos días están sucediendo las audiencias, eh, donde están declarando distintos eh, testigos eh, del, del, del caso, así que vamos a estar atentas también, eh, atentas y atentos todos, eh, para ver qué es lo que sucede con el, el Lamien, eh, pedimos la libertad, la libertad del Lamien Daniel Cañío, la libertad de los presos políticos mapuche, la libertad eh, de allí en el Gulumapu, nosotros si bien hemos ponido menos énfasis en lo que está sucediendo a nivel social con la revuelta de, del pueblo perimido chileno, pero sepan Sepan y, y yo creo que la gente que está al tanto de las luchas eh, sabe que allí la intensidad eh, continúa llevan alrededor de 65 días de, de lucha eh, así que vamos a, a mandarles un frente buen para todos los presos políticos mapuche, para todos los presos por luchar, para todos los oprimidos de, del pueblo Mapu, del Gulu Mapu y del Gual Mapu. Eh, tenemos también un comunicado de los presos políticos mapuches, de allí del CCP de Temuco, que ha, ha salido al aire, ha salido al aire, no, se ha, eh, se ha compartido estos días, así que, Auca, ¿quisieras compartirlo? Ahí vamos a Dice, comunicado público, a nuestro pueblo nació en Mapuche y a la opinión pública en general. Los presos por, eh, Mapuche en la cárcel de, Temoku, te, de Temuco, módulo de comuneros, declaramos lo siguiente. Nuestro total apoyo y respaldo al Peñi Wechafe de la CAM, del LOF y en Muco, Daniel Cañeo Tralcal, que se encuentra enfrentando a las empresas forestales, frente a los tribunales del Estado opresor, con montajes y prisión política. Nuestro Nehuen con el Peñi y su, emplan y su planteamiento político estratégico de la liberación nacional, porque nos entendemos en el mismo camino, siendo durante muchos años la experiencia de política combativa clara y consecuente de la resistencia mapuche en los procesos de reconstrucción de nuestro mundo mediante la recuperación y el control territorial autodefensa y sabotaje al gran y preserado winfa capitalista es el camino más concreto en la continuación del cuifi huachán es nuestro deber sostenerlo incentivarlo apoyarlo en forma consciente apoyar huachafe digno en el proyecto político real para nuestra liberación nacional mapuche, expulsando las forestales y todos los grandes proyectos capitalistas que invaden nuestro mapu y lo destruyen, lo saquean y lo contaminan. Llamamos a no confundirse con oportunistas reformistas que deambulan con discursos y propuestas cerradas del camino propio. Aún más que en la actual contingencia, ...sino en continuar fortaleciendo y profundizando el proyecto propio... ...totalmente Mapuche, desde los Los con Mapuche Raquizuán... ...reconstruyendo nuestro territorio por las fuerzas por fuera... ...de los estados coloniales chilenos y argentinos... ...que nos dominan al servicio del capitalismo. Por último, llamar a la unidad nacional real de Pu Mapuche... ...revolucionarios consecuentes de todo el territorio ancestral en ambos lados de la cordillera, desde una ética, raquizuanca, mapuche, wechan, unidad contra los enemigos de nuestra nación y el apoyo a los luchadores dignos que la defienden, como el Peñe Daniel Cañeo, es el camino a seguir. Quiñe Nor wechan Rupulei tainwin Femuechi Tatufei, Café Wiño Puraimán, Tañi Kuifi Nor Mongelain Tuain. Resistencia y sabotaje al opresor. Territorio, autonomía, resistencia, reconstrucción y liberación mapuche. Libertad al huichafe Daniel Cañeto Alcal. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Mari Chihuev. Firma Jorge Cayupán Yiripil. Facundo Jones Guala. Pablo Trangol Galindo, José Cáceres Salamanca, Rodrigo Queipul Morales, Juan Cheuqueta, Cheuquepil, Celestino Córdoba Tránsito. Feley, libertad a los presos políticos eh, mapuches, libertad a Lonco Facundo Yoneshuala, libertad a la mía en Daniel Cañío y a todos los presos por luchar. Hablando de presos políticos, también tenemos una mala noticia, eh, de allí del, del Gulumapu de la ciudad de Temuco, este lunes 23 de diciembre del 2019, en, en horas de esta mañana, de hoy lunes 23 de diciembre del presente año, el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Temuco sentencia 21 años de cárcel al huichafe Víctor Yanquileo, en lo que debía ser un, ju un juicio absolutorio. La defensa del comunero Mapuche Huechafe, Víctor Yanquileo, tiene 10 días para presentar el recurso de nulidad a la Corte Suprema de la misma ciudad. La lucha del pueblo Mapuche nos corresponde, durante estos 10 días, realizar todas las acciones solidarias que sean posibles en apoyo al comunero Mapuche, por los huechafes asesinados por el Estado chileno y la libertad de los presos políticos Mapuches. Amulepe Taín Hwaychan. Huechafe, Víctor Yanquileo, Nehuen Pulamien, Nehuen y Pulamien, 23 de diciembre del 2019. Nahuesa, mm. Estado huinca opresor y represor, ha demostrado una vez más cómo... Eh, la injusticia eh, sigue metiendo y encarcelando a nuestra gente, 21 años. Eh, sabemos también que esto es, son causas políticas, sabemos que esto, por más que apelen siempre, las apelaciones eh, son difíciles, ojalá que haya alguna revocatoria, pero cuando ya te sentenciaron a 21 años, ya está, ya está cantada la acción política por parte del Estado opresor huinca. Sí, vale recordar que Ramién eh, estaba en la misma causa que el lunes pasado también liberaron a dos pulamien eh, de allí en, en Temuco también. Eh, falta un... Falta un... Eh, bueno, no, un, eh, sí, bueno, Jorge Cáceres, eh, falta también en su, sentencia, su sentencia, ¿no? Su sentencia. Lo iba a hacer supuestamente, pero solo llegó el, la noticia de Anquileo Bueno, a no desanimarnos igual con eso, porque es parte justamente de la lucha y de todo esto que se viene pregonando del huehuain, que continuemos en, en lucha y, y desde los distintos lugares. Porque, bueno, a veces uno dice, bueno, van a estar presos, pero también desde ahí se generan otras cosas por la propia creatividad, ¿no?, de nuestros lamguen que están ahí y que resisten y que van a seguir haciéndolo. Y también a nosotros como pueblo de poder también ver la creatividad, estar despiertos, usar nuestra inteligencia para poder saber qué cosas eh, sí se pueden hacer, aunque pase esto, ¿no? Por algo también en, en el, cuando nos saludamos, que preguntamos, ¿Cómo estás? Hay como tres posibilidades de respuesta. Una que estamos bien, el calén. Una que estamos bien a pesar de, como el Kumel Kalekan, y bueno, la peor es Kumel Kalelan, que es que no estoy bien, pero eh, cre creemos y confiamos en que nuestros lamien están bien a pesar de todo, Kumel Kalekain, Pulamien, que están bien a pesar de todas las cosas que pasan, porque esto también estimula a pensar en otras acciones, en otras defensas y bueno, hay que continuar Hay que continuar a Petaín a no bajar la moral, es difícil igual te da mucha rabia, mucha impunidad eh, sabemos de estas sentencias que te dejan sin, sin aliento y, y también sabemos que siempre ha sido así el estado argentino como chileno eh, siempre va a querer encarcelar eh, a nuestra gente uh -huh. por eso existen los presos políticos claro. Y tal vez eso ayude a desarrollar qué es la justicia mapuche, ¿no? Porque eso también nos cuesta como pueblo, como pueblo nación. A veces se hablan de cosas, pero en realidad en la práctica nos está costando todavía eh, llevar adelante eh, la práctica, ¿no? De nuestra propia justicia y cómo es que se, que se lleva adelante. Bueno, vamos a, a irnos. De este bloque con un tema musical, Lucy, Meli están ahí compartiendo nuestras eh, compañeras que nos han acompañado durante este Frontenewn de este ciclo. Agradecidas por estar ahí. Un corazón me dice: ¡Ay, ah, qué bien! Algo parecido era. Gracias, Rumé <ríe> Mañú. democracy, that's mature, that is consolidated. Uh, yes. You were imprisoned and tortured yourself. Your father, who was a general in the Air Force, died in prison. Yeah. That has to have an impact. My main commitment is to work to assure in Chile conditions that we will never go back. We will never have those kind of tragedies, uh, we will never lose democracy again. Yo no puedo creer hoy día que paradójicamente los gobiernos de la concertación que se reivindican como democráticos, como respetuosos de estos derechos, como abiertos al diálogo, utilicen estos mismos métodos en contra de nuestro pueblo indefenso. Mediante la tortura, el terror, el secuestro, las desapariciones, violaron sistemáticamente los derechos humanos y hicieron de esto política de. Es vergonzoso que para todos aquellos que lucharon por la defensa de la vida que hayan puesto precio a la nuestra, que haya puesto precio a la tierra, precio a los recursos naturales, naturales, Si la presidenta no te cuenta la pulenta, lo hago yo. Chile está en venta desde que la concerta ganó el no. El win y también fey dieron paso a Bachelet, donde el mercado se hace rey y el subcontrato se hace ley. Mi canto no es de mala fe, tengo evidencia suficiente pa' condenar a muerte a 20 dirigentes malolientes. Solamente basta con mirar las calles desde el Transantiago, Cuatro millones de detalles cotidianos Me confirman que la ciudadanía está pintada Elección tras elección, la votación no cambia nada La televisión te lee la misión y tú la ejecutas Te dan la pauta y la visión rebelde, tú la permutas Porque el que puede puede y el que no puede no debe Como el niño Guarén de Peñarolén que devolvió el microondas a ver después de la protesta Y lo que más molesta Es que el que dice ser mejor que tú es el que más apesta Pero ataco su base estúpida con mi música ridícula Formulando bromas que conforman a sin crítica, críticas, regalo información acaparada y reservada, que te sacará la máscara banal de la farándula, el que parte y reparte la torta se lleva la mejor parte, y a ti cuánto van a darte, si crees que algo anda mal saca bien las cuentas, Tú te llevas el 10% y la nobleza más del 70, infórmate antes que te formate, las T.V. y aprendes de la calle también, Ik zet dit. Pensó que una mujer sería distinta Pero rompió su promesa desde que se puso la cinta Y la verdad sobre el fraude de esta socia muy lista Quedó desnuda y al aire como a Mosa nudista Porque decir que es progresista es tirado de las mechas Cuando su ideología es más falsa y teñía que su cabeza Se aprovecha de su padre y dice que fue torturada Pero a la chepa la deja más de tres meses sin comer nada Y después de los secundarios pensó mejor Llamo al Belisario, hombre fuerte que acabó Con el Fenty y con el Lautaro Experto en espiar y en disfrazar el mal de bien, supervisando, asesinando mientras toma un cabernet, bachelet lo sabe bien, porque aprendió de los gringos estudiando con los milico allá en los Estados Unidos, hizo un magíster en defensa y seguridad nacional así que no le compren nada, su falsa imagen maternal, tiene ADN familiar militar y dirigente, y aunque incompetente, armó un equipo potente para disparar contra el enemigo interno, que no es el ladrón eterno, sino tu primo tu vecino, y tu niño pequeño te lo enseño en estos versos, que son como yo su verso, que no nos hagan Eso como en el cuento de los quesos Si querés adelgazar, bota el peso de tus cadenas Y vamos a romper ventanas de las empresas extranjeras Informate antes que te formate Las TVL y aprendes de la calle también Al rico les conviene mantenerte ignorante Y ocultarte información con la función de esclavizarte Informate antes que te formate Las TVL y aprendes la calle también Al rico les conviene mantenerte ignorante Y ocultarte información con la función de esclavizarte de deportes dit is een un de la cola, de esta vaca gorda que controla gobiernos como MTV controla modas Lux y Angelini son lo puestos de un bikini no dejan ver su piel para que no nos calienten sus arreglines dime, qué sabe de estos mafiosos que visten Armani Que hacen negocios underground como la Annie a mí me consta, porque leo detrás de la noticia y siempre las contrasto con mis estadísticas y listas no son hechos aislados, mira estos salarios que mayor corrupción que la corrupción de todo un mercado pero Velasco me da asco, con su arrogancia de Harvard Sonriendo para la prensa mientras afuera reprimen la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no dan más. Pero irían todas vacías si las tuvieras que usar cortazan. Y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante. Pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte. No sigas más esa corriente que te engaña y que te miente. Y que me llama delincuente. Cuando reclamo por mi gente, porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy. Usando trucos más truchos que esos machetes de Arbol. Si Sea la presidenta, la representa, la gente que la rodea. Hay una asesina en serie Viendo en la moneda Juan Carvajal su gurú para armar botú comunicacional delanó al Antonio Leti para que lo fueran a ejecutar y Pancho Vidal Dios va matar, militando en el comando Rolando Matu, un bando paramilitar. Así que cuando hablan de terrorismo, sepan que su es semántica. Cargan sus armas separando el discurso de la práctica. Fernández subió de grado cuando mataron a Alex Lemur. Y si la licencia para quemar más en el sur, me penetra el corazón como la bala contra Matías. Pero ya veo que su razón es el bastón del policía. Infórmate, antes que te quité, formate la TVD ¿eh? y aprende de la calle.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 que de nuestro Fronterna de Buen de este ciclo 2019 han suscitado procesos, varios procesos de recuperaciones de tierra que nos han, nos han alegrado muchísimo, que hemos celebrado, que hemos acompañado que hemos eh, compartido con la audiencia también ya que llega a distintos lugares nuestra, nuestro programa también así que eso es buenísimo es el aporte que Fronterna de Buen ha podido hacer durante este ciclo uh -huh. eh, y en este uh -huh. Fentren Neuen, Fentren Guiñolein Tain Mapu Pulamgen, que han vuelto un montón de, de nuestros Lamgen a su tierra, y eso sí que nos pone contentos. Y para hacer un recuento, Capaz Comarcal, ¿no? Este, bueno, empezando por Wincul Mapu, que también extendió su, su control, control territorial. territorial. Sí. Ahora con la nueva noticia de que van a, eh, a tener el control territorial también, que ya han asumido la responsabilidad del control territorial sobre las Kenguincul, sobre la costa. Sobre que, la costa. Que, que vale destacar que no está, o sea, no está cerrado para la gente que quiera llegarse a la costa, estar ahí permanecer, pero sí a sí. partir del pedido este de, de, de, bueno, de la gente. En todos lados se observa que la gente deja la basura sin, sin piedad. Porque uno que bueno, presta atención en esas cosas eh, lo ve seguido, tanto en, el costado de, en las costas, de los ríos, lagos, también en la ruta, es muy importante. La gente es muy inconsciente. inconsciente. Así que es, es bueno, es bueno. La verdad que me alegró también hoy día cuando llegó la noticia. Eh, ¿Qué otra recuperación de ¿El, el Olofu en Uleo, allá en la zona también? Sí, cerca allá de. ¡Uy! El... Oh, se me fue el sí, nombre de Cerro la ventana. Cerca en Furiloche, cerro la ventana, sí, a de. 23 eh, kilómetros del, de ahí de la ciudad de Bariloche. Uh -huh. Después eh, tenemos. Estamos haciendo como un repasito. Sí, ¿no? el Lof, Lof Inalef. Lof. Aquí en Mallina Hogado, en, en la rinconada de Inalef, como lleva su nombre. Eh, han decidido retom retomar a, a su territorio. Eh, están firmes allí, Pulamien, eh, mantienen el control territorial. Así que ha sido una enorme, una enorme alegría eso, ya que, que cuando la gente vuelve a su tierra, la habita y vuelve a la vida mapuche, eh, hay que celebrarlo, hay que eh, regresar y, y, y ejercer el, el derecho a, a vivir en nuestro territorio. Uh -huh. Así donde, también, sí. No, eh, quería aportar eh, que donde también crecen eh, Pichi wentro, Pichi Somo, ah, y eso ay. también de alegría, las semillas que siempre nombramos que van creciendo, uh -huh. eh, Puchoín en Trencho Inta Inmapu del love ahí de ustedes del Mapu, que nacieron un montón de niños en Inalef también en nacieron Inalef niños también. en Inalcú nacieron niños y en, en Inalef Kuramapu. se están esperando niños también así que memoria yaña Aye que está ah, que está ahí esperando a la dulce espera de su, su, de su pichi Acá hay una discusión para mí, ya nació. Ellas dicen que no. Yo creo que por la fecha ya nació. Yo creo que sí nació. Yo <ríe> también. Ah, bueno. Bueno, así que vamos a visitar y ahí a saludar a nuestra gente. También tenemos la avanzada y recuperación de tierra allí en Costa de Lepa, de Wento y que ha sido un año un tiempo un tiempo bastante difícil que atravesaron pero ya mantienen control territorial han extendido el, el avance territorial y hay una buena noticia que dicen algunos por ahí algunos me ha, me ha llegado la alegre noticia de que eh, se estaría tramitando en estos días la posibilidad de aquel terrateniente eh, que retire sus animales y que entregue el territorio y que inicie juicio A eh, Bestene, como corresponde que se los arreglen ellos y que nuestra gente eh, recupere el territorio y se quede allí a vivir. Uh -huh. ¿Y, ¿Y que esto es la solucionen. zona de y Perdón, eh, disculpe, eh, sino que el problema sería ya entre wincay, eso es claro. lo que más me gusta, cuando se van a dar palo entre ellos. <risa> entre Pintos y Bestene, que se arreglen los trapos entre ellos, ¿no? Claro, así que eso es lo que más me gusta. Así que bueno, eso no está confirmado, pero ha llegado una buena noticia por ahí a mis oídos, así que que se confirmará en este tiempo. Uh -huh. Y si no, que regalen los animales. ¿no? Y después yo quiero rescatar también el tema de la vuelta a la tierra de algunas familias ahí en la zona de Radal, que, bueno, que están en un proceso de recuperación identitaria también, que eso es muy importante. Pero bueno, cuando concretamente uno vuelve a la tierra, vuelve a un montón de, de creencias, de de conocimiento, de bueno, de, de sabiduría antigua, ¿no? Que hace que la gente esté ahí resistiendo. Hubo un en esta gente estuvo en un momento con infantería que los estuvo vigilando, que estuvo, pero no pudieron sacarlos, digamos además del convencimiento de la gente de volver para trabajar la tierra también porque eso es lo que nos da identidad y lo que nos hace <coughs> volver concretamente a nuestro feyentún a nuestra creencia porque bueno, la mapu es la que nos da los alimentos, es la que nos da para poder vivir para construir una casa, para todo entonces están ahí en ese proceso así que también nos alegra y después ¿qué más tenemos? ¿alguna otra avance de recuperación en, estos, en este tiempo, en realidad me me cuando, no? cuando conversábamos lo me, me sentía como un fin de año huinca <risa> estamos haciendo el recuento no estamos haciendo el recuento pero en realidad para nosotros estamos a la mitad de nuestro año así que estamos haciendo el resumen de Fronterna Buen de lo que ha sucedido Claro, es que es el solsticio este... y que también uh, hay que como contar un poco lo de la cosecha ¿no? Chile. y que eso está bueno hacerlo porque son simplemente son etapas y sí, además como volvemos a insistir convivimos y coexistimos en este mundo <ríe> winca con las cosas que también pasan y que bueno le quería eh, mandar saludos bueno, le moría a mi sobrina Lucía que también recolectó un año más de... así que ahí cumplió sus 17, ahí el 21 que bueno, también un comenzar nuevo para ella de este nuevo año, así que todo el Nehuen ahí para, para ella y para vale. la familia ¿no? uno siempre uh -huh. pensando así en general eh, ¿qué más teníamos? y también yo creo que ha habido varias visitas en el programa que por ahí han venido <ríe> a contar algo uh -huh. o bueno la gente de la asamblea después algunos del otro lado en Lumapu también que, creo que una de las visitas eh, que siempre nos interesó pero tuvimos problemas creo que técnicos desde aquel día que fue la Lamien eh, Nelly Julia uh -huh. que bueno ya nos ha compartido su su kimun sobre varias eh, oficios mapuche eh, uh -huh. así que ella estuvo compartiendo fue uno de los primeros y también creo que estuvo en el anterior uh -huh. eh, uh -huh. en el sí. en la temporada anterior bueno vamos, saludamos ¿no? entonces a la, la mía Nelly que es huizulfe eh, que, que es, es retrafe sí. eh, bueno es muchas cosas sí es muy buena es cultivando <ríe> también <ríe> Eh, tiene una huerta hermosa, así que es muy buena para la, la mano en la tierra. Ella le da uh -huh. todo lo que siembra, le da. <ríe> y después también bueno, estuvo. le vamos a llevar un par de chicas. <coughs> Bien, bueno, este, estuvo aquí en La Miel, allí eh, estuvimos con un programa bastante interesante que fue La Miel que vino del Gulumapu. El Amien, eh Jonas, que estuvo contando sobre, sobre el palín, sobre, sobre cómo se juega el palín, que es un juego ancestral, que es un juego que allí en el Gulumapo está muy vigente. Aquí se, uso, se hizo un palicantufe para el 11, 12 y 13 de octubre, allí en, en la zona de Furilopche. Como que han ido, han ido suscitando eh, varias cosas durante este año que no, que no habían pasado eh, durante, eh, durante tiempo anterior. Como ser un palicantún eh, es muy bueno que se vuelva a retomar como juego ancestral. Es, eh, es volver a la memoria. Es... <coughs> Es, es, es retomar eh, los juegos ancestrales que, que, que se hacían. Claro que también hay que repudiar la zona de allí de Kusamen, que se hicieron los juegos eh, ancestrales mapuches, donde participó la gendarmería, donde, donde fueron partícipes eh, los mismos gendarmes, donde eh, se, eh, en la biblioteca de la escuela hay un libro eh, sobre gendarmería, donde tuvieron plena participación. Eh, los gendarmes en, en los juegos de en los juegos mapuches con nuestra gente sí, vale aclarar que también como nos escuchan en Gulu Mapu la gendarmería de este lado en, aquí en Puel Mapu es una mano opresora también del Estado eh, represora y la verdad me hubiese encantado estar en ese para si le daban guiñazo a cada uno <risa> sí, <risa> a todos lados, a los, a los tobillos Así, después nos estuvo visitando también eh, Nicolás Hernández-Gualá, eh, que vino de allí, de la LOF, en, en donde está viviendo ahora en Cerro Alto, en la Niña Sur. Así que, bueno, contarnos un poco su experiencia desde, desde la reconstrucción, tanto personal como familiar, y en el camino que, que continúa, presentándonos también su hijita. Así que, contentos ahí de haber podido que lleguen hasta aquí. Y así, bueno, han pasado diferentes pulamien eh, que comparten su día a día, ¿no?, aquí. Y el, otros tantos que nos encontramos por la calle y nos cuentan un poco, que nos escuchan Fentronehuen y después seguimos conversando un poco, ¿no?, de lo que nos gusta hablar de los Mapuches Un saludo grande también para el Cañío, allí en, en la zona de Cerro Azul, sí. Cerro León. Algunos lo conocen con diferente nombre. Allí un saludo grande también para nuestra lamién Liliana, allí en Cholila, tal ¿sí? que estuvimos acompañando desde Frente Güen y individualmente como todos los años en, en la marcha que se realiza en recordatorio a la desaparición de, de nuestros lamién, una causa que no ha sido esclarecida aún. Tuvimos la... La mala noticia de la partida hacia el buen umapo de la lamien Liliana Cárdenas, como que ha sido un año bastante movilizador este, uh -huh. ¿no? Y todavía no termina, así que uh, va vamos a ser, a ser la fuerte. Mitad. Vamos por la mitad y eh, está bien fuerte. Bueno, pero, pero viene igualmente un, nos vamos a tomar como un recreo, sí, porque bueno justamente viene ahora yo mando saludos a la lamien de a mi ñaña de Lago Rosario que estuvo visitándome. Y hablamos justamente del tema del Camaricún... ...que ahora en marzo se hace el de Nahuelpan... Uh -huh. ...que es uno de los más grandes de la zona... el nuestro. que mucho uh -huh. tiempo se, se ha eh, mantenido y reconstruido... ¿no? ...así que es muy importante... ...y en Curamapu también se hace en marzo... ...en marzo, la luna llena de marzo también... Uh -huh. ...y por distintos lugares van a ver... Ahí ...vamos a estar de Camaruco uh -huh. acompañando... ...y bueno con esto de las partidas... <coughs> Al, al Afken Mapu, como la, la Miel Liliana Cárdenas, también en la zona de El Molle, que estaba el Lonco Secundino Ullán él también partió, así que eh, bueno, pero nos dejó un montón de enseñanza, él era uno de los que estaba eh, con mucha conciencia en relación a dar pelea a esto de la minería, pero hacerlo decía con astucia, ¿no? Y él eh, me enseñó la palabra aucale, aucale, Inchín Le vamos a dar pelea con gracia, y con creatividad, no como desde víctimas de todo esto, sino como bueno viendo la forma de realmente dar pelea por todo lo que hay por hacer, no, en contraposición a la mega minería, todo lo productivo que se puede hacer. Este, bueno, con las lanas, con el fieltro, con el huichal, con el tejido en el telar, con el hilado, con un montón de cosas que, bueno, todavía tenemos que seguir trabajando en esa, en esa recuperación y en ese volver al, al conocimiento ancestral. Sí, está bien no dejar de lado que todas las formas eh, de lucha son válidas. Cada quien eh, puede... Eh, manifestarse de, de la manera que les parezca correcto. Nosotros no, no vamos a desvalorizar, sino todo lo contrario, vamos a avalar todas las formas de lucha. Silencio. Chau. Chau. <risa> <risa> Silencio no <quedamos>. la noche. <risa> bueno, no vamos a discutir en este último programa. <risa> No, no. Creo que fue un segundo instante de, de pensamiento profundo ¿no? Haciendo una memoria, un recorrido de este último tiempo De ¿no? lo que ha sucedido Tanto bueno, en, en las calles como en los territorios hacia adentro uh -huh. Así que... Porque siempre es como más profundo ¿no? El tema del, del conocimiento en relación como un espiral Donde los, la profundización se hace cada vez más Y que bueno, siempre hay una vueltita más para dar en relación al, al conocimiento, ¿no? Pele, así pele. que bueno, nos vamos a ir despidiendo y vamos a escuchar a Auka que nos va a leer algo que dice que es con lo que empezó y que ahora va a terminar también <risa> con el mismo texto. En Nomapuche también es así. Claro, ponele. Algo así. <risa> dice Tain Huifi Esto no es una pieza intelectual ni una receta mágica. Esto es solo el llamado a la conciencia de nuestra libertad, nuestra armonía, nuestra felicidad y nuestra rebelión. Este es un grito sentimental y consciente, llamando a la liberación, al fin de nuestros males, a la reconstrucción de nuestro mundo. Es un llamado a la resistencia y al reencuentro de los dignos combatientes dormidos en nuestro admirable pueblo. Es homenaje y continuación de los que han muerto por nosotros. Es la alegría y es la tristeza de nuestros salvajes corazones y espíritus. Es la belleza de nuestros abuelitos y la ternura de nuestros niños. Es la simpleza de nuestras comunidades y la acidez de sus hijos desterrados al cemento. Es el resultado de la crianza sabia de nuestras madres y mujeres y el sacrificado trabajo de nuestros padres y hombres. Somos seres humanos nacidos en Walmapu. Somos, ante que nada, mapuche. Moriremos así, defendiendo nuestra integridad. Si nuestros padres fueron maltratados sin opción, seremos venganza y rebelión. Si los abuelos fueron torturados, serán vengados y reivindicados. Si nos persiguen por nuestra digna verdad, cada día seremos más. Solos nos van dejando una opción, aparte de la muerte en sumisión. Es vivir y morir en la lucha por la liberación. Somos puro sentimiento y reflexión. Somos el amor y el odio profundo. Somos como nuestra tierra. Somos los salvajes, hijos de la tierra y consecuencia de la guerra. Nietos de Estraru, de Calfucura, de Guacolda y Fresia. No solo somos guerreros, somos el poder de nuestra naturaleza que vuelve a despertar. Me encanta Bueno, llegamos a El Peucayal Bueno, de mi parte Agradecida a las cumpas que nos han eh, Acompañado Aquí Meli eh, Lu, Lu Luciana Frenter eh, Neuen Chaltumay Mañuta Ti, Kume Sungun Libertad a los presos políticos mapuches, libertad al facundo Wala, libertad a los presos por luchar. Bueno, de mi parte también agradecer aquí a las cumpas, Buenú y Anay, que están ahí presentes, acompañando, también mandarles saludos a Io, eh, que nos hizo el aguante cada martes por la mañana. Eh, bueno, y después el resto uno siempre agradece, está contento de. Eh, caminar y estar acompañados eh, en estos años, en estas épocas de la gente que se acerca y que, que, bueno, que está ahí al tanto de lo que sucede, prestando atención de cómo continúa esta lucha este largo camino así que agradecida a toda la gente que está ahí siempre del otro lado bueno escuchando a Fentrón eh, atentos a lo que uno dice también como mapuche tratando de entender, de comprender de, de, lo, de nuestro camino de, de nuestra postura y también agradeciendo eh, el, el que uno comparte desde aquí con lo poco que sabe quizás pero ellos están atentos de, del otro lado no y, y viendo de ver cómo encontrarle el equilibrio para continuar y seguir compartiendo estos territorios así que agradecida le mando un gran abrazo a cada uno ahí que, que estén contentos en estas en esta épocas, que disfruten el verano las frutas, todo lo que nos entrega esta mapu que, que es muy interesante que sí. respeten los espacios y que los cuiden Y bueno, saludos también bueno, a mi familia Ahí siempre Algunos que otros escuchando <risa> el programa Pero bueno, la verdad que Agradecidas también por compartir con ustedes la Mien, que, que bueno, falta la de mi Claudina Pero agradecidas también un, Una temporada más aquí de Fentral eh, Siempre aprendiendo Abiertas a las, las, las, las, las Cabezas, lonco Para seguir eh, Aprendiendo y tomando conciencia es eh, sí, ley, son... mis palabras ley Bueno, yo quiero agradecer a ustedes primero por el espacio, a FM Alas, este, bueno, que por esta disposición y también porque, bueno, ha sido un desafío poder compartir este espacio y también como sigue el desafío en relación a profundizar a muchas otras cosas que todavía hay para compartir, este, así como siempre decimos que Fenterne Wen, o sea, hay mucha fuerza Fentren Kimun, hay mucho conocimiento Fentren Epeu, hay muchos cuentos para volver a contar Y bueno, muchas, muchas cosas, ¿no? Este, saludar a cada uno de, los, de las personas que escuchan del otro lado Y también a las comunidades, que son muchas, varias, por acá A todos los, los Lamien que siempre estuvieron dispuestos también a los contactos Como, bueno, los Wenuleo, bueno, Winculmapu Inalef, gente de, de Machin, me y... ahí este, bueno, la gente de, de Esquel, del Ojo, encuento Monsalve, eh, y bueno, ¿Que claro, sí. cada uno de los que vamos encontrando también, ¿no? Por la calle. Así que eso y eh, para que todos eh, podamos tener una y seguir teniendo una buena vida, saludamos y, y estimulamos a que sigamos volviendo a nuestro conocimiento. Cumé mongueña compuche peucalial. Memoria de Rafita Nahuel Yem y de nuestro compañero Santiago Maldonado. Feley. peucalial. Peucalial. Philo. Why kill? Why to a product service? Why check records? Por la noche yo llegan, con tanquetas y llegan Con petralles, armas de guerra con violencia te A tu familia maltratan y con montaje cancelan Entonces que esperan una respuesta diplomática We le vamos a dar we Con fuerza we to echar a los pacos de nuestra tierra We con piedra we defensa we to way Pásenle violencia We le vamos a dar we Con fuerza we to echar a los pacos de nuestra tierra We con piedra we defensa Zabertuwee, pasenle frente a toda su sí, violencia. -a. Romea el coutumé. en una sociedad de chilenos morenos que se creen blancos. Los mapuches somos el blanco en la metralla de los pacos. El blanco, que desde de la moneda, está pensado, apuntado. por piñera y parado por la calle. Una roja, de llaman huica a huica, nuestro territorio. Con historia, con memoria y resistencia, valgo el chaval. Los que sin miedo se enfrentan a un estado policial. Los huishuevo le adora pa luchar por libertad. Ik weet het niet, to way het niet, ik weet het niet, ik weet het to way weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet to niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet, Van het oa'u café Impactando la ñe del wikawañe fuego escufea el el Choque contra el estado y su policía. Donde el blanco será el blanco de nuestra putería Fuerza nativa, viva que el imperio hace pedazo No ponemos el ojo, le ponemos el camotazo Que tenemos miedo pa' pelear, están equivocados Los nebuenes de la tierra se encuentran de nuestro lado Hay mutas de galeñín, los chinos y En equilibrio nuestra fuerza entre calco y la wey Lomo leptano a caballo y lanza cabalgamo Para mo kubwa high way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 Vení a 25 de mayo 654 entre Curruhuenca y Namuncura. 89.1 Espacio Publicitario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 ¡Publicita tu comercio! Camilo Marcelo Catrillanca Marín Asesinado por la espalda El 14 de noviembre de 2018 Disparado por el sargento Carlos Alarcón Miembro del comando Jungla Hijo de Marcelo Catrillanca Nieto del gran lonco Juan Catrillanca Compañero Y padre Guaychafe. En la tarde del 14 de noviembre del 2018 Camilo Catrillanca, junto a otro joven de 15 años salieron en el tractor rumbo a buscar cilantro inmediatamente notaron el vuelo de un helicóptero por lo que decidieron volverse fue ahí cuando se toparon con carabineros miembros del comando jungla que se escucharon disparos luego de asesinar a Camilo de un tiro en su cabeza tiraron al suelo al joven de 15 años a quien golpearon ferozmente el El Estado chileno es responsable, cárcel al asesino y juicio al ex ministro del Interior Chadwich. Camilo Catrillán Cayem sigue vivo en cada lucha, acompaña con su newen a cada peña y la en la defensa del territorio. Libertad a todos los presos políticos mapuche, por la memoria de todos los huaychafes caídos, Defendamos el Guadalmapu de extractivismos capitalistas de los estados chilenos y argentinos usurpadores del territorio ancestral. Comité de Perseguidos Políticos por la Causa Mapuche. May, may, may, may, Pen, tren, de buen. Comunicación rebelde. Información del Puel Mapu, Gulu Mapu. Escuchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Ventrenme bueno. Lunes de 19.30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar El Bolsón, Puel Mapu. ¡Ay, ay, ay!